Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes o, p u ャ a bulla hijo mío pídele la bendición a tu padre ジャーヘイジャーヘイジャ a ヘイジャーヘイジャーヘイジャーヘイ u ャー n o ジャーヘイジャーヘイ e、eh, n ーヘイジャーヘイジャー cansado Porque ahora no ponen música alta, p e r oponen bling bling bling bling bling bling. DJ Eduardo García. La presión del bajo yeah, que pega duro. Porque ahora no ponen música alta, p e r oponen bling bling bling bling bling bling bling Aquí mandas tú. Yo mando en ti. Extraordinario, aquí no se duerme, que uno no duerme. t i e n e n a unos hartos, ¿eh? cansados, porque ahora no ponen música alta, pero ponen n bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. bling. DJ Eduardo García